Hola amigos, soy Dani López, o tauro en 32 y lo que estás escuchando ahora es Geek News. No, ya no es ese blog sobre tonterías y cosas de internet, no, no. Ahora es en formato podcast. Bienvenidos. Bienvenidos. Muy bien, vamos a empezar el primer podcast... A ver qué tengo aquí en el guión... Correos, muy bien. ¿Cuántos correos hay para Kick News? Cero correos, muy bien. Siguiente apartado. Actualidad tecnológica. En Genbeta nos cuentan que Yahoo Messenger ha sido descontinuado para Windows Vista. Mm, solo voy a decir una cosa a los chicos de Yahoo. Bien hecho. Muy bien hecho. ¿Por ¿Por qué? pues sencillamente si microsoft está dando eh, estos pasos para incorporar rápidamente windows 7 para qué seguir con windows vista muy bien hecho los de lo, los programadores de yahoo que así podrán centrarse en la siguiente versión en otro tema un poco más peliagudo cibre francis dice que gmail ahora tiene emoticonos oh, no no, por favor. Emoticonos en los correos, no. O sea, me había librado de ellos con el, en hot, dejando Hotmail y el Messenger. Ahora ahora me los trae a, a, a Gmail. Por cierto, sí, CyberFrancis ya envía correos con emoticonos. Sí, comprobado. Si, si eso os pondré en el blog una imagen... Y veréis que si francis en cuanto en cuanto gmail pone una un, una característica nueva él la usa aunque sean emoticonos bueno inquisitor está para firefox muy bien víctor pero se te olvida una cosa también está para internet explorer eh, si nos vamos a la página web de inquisitor podemos comprobar que también para internet explorer 7 los dos en fase beta yo he estado probando inquisitor en firefox no lo había probado antes en safari y la verdad es que me está me está gustando mucho y de momento sigue ahí lo único que he hecho pues ha sido cambiar el motor de búsqueda de yahoo lo he cambiado por el de google porque yo sí soy un google adicto soy un google adicto y no puedo hacer otra cosa pasamos a pelfera y Miguel López, uTorrent para magda señales de vida, por fin, por fin vamos a disfrutar de uTorrent, o muTorrent mejor dicho, pues nada, eh, en cuanto esté por favor enviádmelo, quiero quiero deshacerme de transmisión, es malísimo, bueno, dentro de lo que cabe no está mal, pero... <ríe> o mm, torrent, es que su torrent, no, no tiene otra cosa. En fin. Y ahora Miguel Micham me cuenta sobre un programa para, para el iPhone, le, un lector de libros, el Classics. Mira, yo veo estos estos programas y es que me entran ganas de comprarme un iPod o un iPhone. Es, es que lo, es que es precioso. Darle una vuelta por la esfera y, y, y verlo porque la verdad que el programa visualmente es una maravilla y además que las páginas se puedan pasar con el dedo todo un acierto sí señor el what the fact del día las cintas scotch que son las el fiso este blanco producen rayos x y lo comentan en en José Andrade dice que las cintas de Scotch pueden producir rayos X desenrollando 3, a 3 centímetros por hora, o sea, por segundo, en una cámara de vacío. Producen rayos X. Y dice que puede tener usos médicos en el futuro. No es por nada, pero yo no me veo a un médico ahí zoom, zoom, dándole a, a la cinta. Esperemos que con el material hagan otra cosa. Y bueno, ha sido rápido, indoloro, ya hemos, ya dejamos la zona de, de noticias tecnológicas y os dejo con la promo de Cafelog, que fueron básicamente los que me incitaron a meterme en el mundo del podcasting. Dímelo tú, se fue contigo ¡Pues estupendamente! ¡Qué cabrón! Y dime, ¿de qué fantástico producto nos vas a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un podcast ¿Un podcast? ¿De qué podcast nos vas a hablar? ¡Vamos a hablar de Café Lock! ¡Oh, Dios mío! ¡Cuéntame más cosas! Escucha el testimonio de un pobre desgraciado que no escuchaba Café Lock y antes de escuchar Café Lock era un pobre desgraciado Y comprobemos los resultados impresionantes después de escuchar Café Lock. Yo sigo siendo el mismo desgraciado pero ahora escucho Café ¡Wow! Yo. ¡Wow, ¡Wow, Mike! ¡Me has dejado de pasta boniato! ¿Qué tengo que hacer para escuchar Cafelog? Pues lo único que tienes que hacer es entrar en www.cafelog.com Y recuerda, Cafelog se escribe con K ¿Qué? ¿Os ha gustado la promo? Ah, que no Bueno, pues se lo decís al podcast de al lado A mí no Yo... Yo no tengo nada que ver con esa promo Bueno, siguiente punto del día Ah, sí blog España hoy se han cerrado definitivamente las, inscri las inscripciones hace unos días las volvieron a abrir y tenían planeado ten eh, estar dejando entrar a la gente hasta el 31 de octubre pero viendo la gran afluencia que han tenido han decidido cerrarlo antes de tiempo y ha sido precisamente hoy sábado 25 de octubre a las 12 así que quien no se haya podido apuntar mala suerte hombre, siempre puedes venir a Sevilla. Pero no vas a disfrutar de lo que es Evento Blog. Aunque claro, Evento Blog, viendo lo que hay, ahí lo importante es la gente, ¿eh? Bueno, sí, como dice Andrés Milleiro que sí que para para quedar con la gente, para eso está la los Vision Blogs, pero oye, que el EVE es a nivel nacional, que somos 900 personas. 900 bloggers ansiosos de socializarnos Para que luego digan que los frikis son los solitarios Anda En fin Manuls Ah, por decir, un saludo, Manuls Que tienes Macbook nuevo Sí, señor Esto, Eso estoy leyendo en tu blog eh, Que te has pedido los nuevos Mac, uno de los nuevos Macbooks de aluminio Muy bien hecho, sí, señor, así así me gusta. Dejando apartado el el ebook ese que no tiene que no tiene eyesight. Sí, señor, así me gusta. Bueno, pues felicidades. Ya a ver si te, a ver si llega antes de leve y me lo enseñas. Que venga. Un un abrazo Manus. Y ahora tengo que hablar de dos cositas que presenta José del Corral en su blog Macbookers. Lo primero. Nos enseña a maquetar esquinas redondeadas con sombras y degradados. Toma ya. Hace un pequeño tutorial con, con sus imágenes. Eh, utilizando el método de sliding doors. Muy bien, muy bien. Sí señor, echadle un vistazo si maquetáis en HTML. Que va... Es bastante, bastante bueno. Por otro parte, pues nos habla de las nuevas series de moda. Las que nos enseña, por ejemplo, 90.210, Fringe, The Cleveland Show, The X-List, World's Week y The Mentalist. Yo sigo ahora mismo Fringe y... ¿qué quieres que te diga? Eh, se Es el nuevo Expediente X. Yo no tuve ocasión de ver Expediente X por no era de mi época de hecho a mí me daba miedo Expediente X y la verdad es que Fringe está está guay a mí llevo unos cuantos capítulos ahora voy un poco atrasado no tengo tiempo de, de ver series pero si os gusta lo que es la ciencia ficción y y un poco la intriga al misterio ahí tenéis una buena serie y otra que ahora que lo comentas mmm, me ha interesado el The Cleveland Show, el spin-off de, de Padre de Familia, hablando sobre precisamente Cleveland, el amigo morenito de Peter Griffin. Tendré que echarle un vistazo y, y, y, y comprarlo en la tienda, sí, sí. Y por último, y no menos interesante, en el Rincón de Chimmy nos cuenta cómo bajarnos las suites de Adobe CS4 tanto para Mac como para Windows un completo listado de enlaces y un pequeño un pequeño tutorial sobre que que hay que rellenar y en serio mmm, si quieres tener eh, el Adobe CS4 o cualquiera de los programas como el Photoshop el InDesign el Illustrator, Fireworks mmm, cualquiera de los que viene en la suite mmm, de echarle un vistazo y eh, pulsar en, en el enlace que os pongo en el blog y lo podéis tener en descarga directa que no hace falta usar torrent ni nada obviamente le falta aquí lo que es um, eh, la medicina pero bueno, vosotros ya sabéis dónde conseguir eso pues nada esto ha sido el primer podcast de Geek News el Geek News 001 Y hasta aquí he llegado. Ha sido cortito, ahora mismo unos 12 minutos. Y esto ha sido todo por hoy. Sed buenos y nos vemos en el kick News 002. ¡Hasta luego! ¿Te ha gustado? ¿Crees que podría mejorar? Déjame un comentario en el blog o envíame un correo a hola.geeknews.es. Y recuerda, esto tiene una licencia Creative Commons. ¡Pásalo!